Los、¡Saluda al combo! o p a que sí! Queremos informarles que ahora nos pueden apoyar enviándonos sus aplausos a través de nuestro código u r ¿Y para q u e nos contraten? Pues también a través de nuestro código u r ¡Sí, señor! ¡Sí!